Argentina Potencia ¿Cómo aumenta todo me tiene podrido? Y la gente, usted señora es la que tiene la, la culpa sí. La gente tiene la culpa Porque no mira vidrieras, no compara precios Se mete en el primer boliche que encuentra Y compra y garpa sin pedir factura ni nada Sin preguntar los precios Exacto, y hay gente, hay señoras que sí saben pagar poco ¿Eh? Y esto el mismo Ministro Cavallo En este aviso que vamos a escuchar Recomienda... Cómo ¿Tomar el ejemplo? Tomar el ejemplo, recorrer vidrieras, comparar precios. Señora, usted lo puede hacer. Por otro lado, los consumidores deben redoblar esfuerzos para no dejarse cobrar precios con aumentos. En tiempos de crisis, la pregunta es, ¿cómo contribuir? Cada uno de ustedes comparara alternativas y discutiera los precios. Los aumentos no se van a... Producir. Yo cuido la economía de mi hogar. Camino y me recorro todo para pagar siempre el menor precio. Mire, yo borré cintas del cargo entre Ibrahim y Hussein D. No le efectuó un embargo a Caserta, que se había ordenado. Entorpecí la labor de los fiscales. Grabé una conversación con el juez Garzón Funes sin avisar. Tuve reuniones donde violé. Violencia... Haga como la señora... María Cervini descubría. Y un montón de cosas más. Y pagué nada más que 60 pesos. ¿No es barato? Cuando cometa irregularidades, haga que la sancione la Corte Suprema. La Corte Suprema le ofrece el más amplio surtido. De irregularidades judiciales por el menor precio. Prevaricato, 2 pesos con 20. Abuso de autoridad, 5 pesos con 50. Falso testimonio, 8 pesos con 10. Eliminación de pruebas. Oferta, 4,99. Y una violación del secreto de sumario, ¿cuánto me sale? Solamente 6 pesos. ¡Ay, qué barato! M2. La libertad tiene su precio Entonces, ¿por qué pagar de más? Me querían procesar en España Pero yo prefiero la justicia argentina Es más barata y pago con tarjeta En los países estables la gente discute los precios Para no dejarse cobrar precios excesivos Corte Suprema El crimen no paga y la justicia cobra poco. aquí es la gente cuando busca precios se encuentra? Así, eh, este es un caso para tomar. Eh, un ejemplo de vida, un ejemplo para todos los argentinos y para todas las amas de casa. La señora María Servina y Cubría que caminando, buscando precios, comparando juzgados. Digamos, encontró el precio razonable a todo esto. Y una sí. más, por fin cayó alguien en el Yomagui. Sí, muy barato aparte. Argentina potencia.